el destino y de la fábrica de hielo el encuentros cercanos es hora de las reflexiones sobre el tiempo que viene son muchas infinitas rotas que miedos dudas, distopías y atención a nuestro invitado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 en el sentido de que mejorar la vejez, que por cierto han sido los más tocados en esta crisis, sí. para mejorar Tanto la salud que como he dicho que antes, que es y sin para cual, mejorar la a... medicina, que es la aplicación precisamente que hay que hacer al ser en un de salud. Pero con eso los es una cosa. aprendemos todos? ¿Claro? Eh, digo que con los mayores aprendemos de todos o sea, ah, la sabiduría y eh, parece que se han convertido un poquito en números, han fallecido tantos, no, no, que va. Y aprendemos.